no sabía de memoria todos los versos de la oración a la bandera pero lo disimulaba bien confundía signo con símbolo cuando observaba la insignia acercarse hasta el piso con baldosas del patio de la escuela entre los compañeros de su grado era de los que pensaba que era más difícil desatarla que izarla lentamente si le tocaba estar entre los últimos tres de la fila podía observar la perspectiva que le ofrecía la alineación de los otros cursos. Esperando que la bandera llegue al final antes de salir a la vereda y gastar ese rato de ocio después de la ceremonia de fórmulas y recreos. Últimamente se olvidaba pronto de las cosas que no anotaba en el cuaderno. Cuando lo veía, forrado con papel araña azul... Cerrado sobre la mesa de su cuarto, trataba de acordarse el modo más sencillo de resolver de antemano un deber, antes que buscar en la computadora o en las soluciones del libro de textos. Hacía memoria de la clase, pero se dispersaba entre las escenas de una serie en la televisión y un grupo de WhatsApp donde sus compañeros de inglés, de lo que menos hablaban, eran de los ejercicios pendientes. canciones patrias le parecían todas iguales hechas con la misma cadencia cambiaban los próceres y las batallas le resultaban distintos vueltos de pequeñas compras que no revisaba hacía las cuentas asimilaba cada estrofa podía ubicar en el bolsillo los billetes y cada verso en la comisura de sus labios era el breve pasaje antes de hacerse dueño de su tiempo. Una pequeña contraseña, antes de disolverse, para reagruparse al día siguiente en aulas y espacios comunes de aprendizaje. ¿De qué forma moldean nuestras primeras costumbres a aquellas que serán definitivas? ¿Con qué roles se repiten las representaciones de un acto escolar en otros espacios imágenes troqueladas ceremonias de enseñanza que se vuelven rutina cuando se apartan de ese edificio común de asignaturas y calificaciones A las 6 de la tarde estás escuchando... ¡Ojo de güey! Maar dat kan Chávez Neira, el auténtico. tardes, ojo de buey, edición de martes 11 de septiembre aquí en Rayonauta 106.3 FM Iniciamos una nueva apertura de esta cortina que decidimos abrir desde hace unos cuantos meses Ya aquí compartiendo con ustedes también en radionauta.com.ar a la manera online también de hacer la radio, programa que hacemos con Mauro Vasuc. Buenas tardes. ¿Qué tal, Matías Di Loreto? Buenas tardes para todos los oyentes de Radio Nauta desde la radio, desde internet, desde cualquiera de las formas donde pueden sintonizar esta sí. nueva entrega de Ojo de Buey cada martes de 17 a 18 horas. Perfecto. Hay algunos apuntes iniciales vinculados un poco a la, la fecha que se celebra el 11 de septiembre, día sí. del maestro, del educador, sí. y algunos pensamientos en torno a cómo todos, de alguna u otra manera, nos criamos y en, en, esa, en esa suerte o de. de de, de primera rutina o primer acercamiento a la clasificación que propone la, el universo mismo, podemos decir, en ser en una escuela puede ser a través de grados, a través de, de filas, uh -huh. a través, así como todo sistema obedece a una, una, a una lógica, podemos decirla, a una natural forma de ordenamiento. Así que en ese sentido ahí por ahí van algunas cuestiones de la de la viñeta en torno a estos posibles pensamientos y demás y a cómo a lo largo uno siempre tiene recuerdos de aquellos primeros primeros años ya sea por su lugar en la fila por algún acto escolar por alguna representación Matías claro. te, te imagino eh, caracterizado quizás en algún en algún acto escolar así que bueno por ahí va muy levemente los apuntes iniciales de ojo de buey eh, recitando alguna décima del Martín Fierro eh, un, un recuerdo eh, porque le, le puse mucho esmero a la estrofa que ahora no me acuerdo lamentablemente y otro momento fugaz eh, evocando esta viñeta fue cuando volví a vivir a la ciudad de Pergamino luego de una estancia de unos 7 meses en la localidad de en la ignota localidad de Godeken en la provincia de Santa Fe y eh, recuerdo cuando incorporado nuevamente a esa fila Que sí. todos y todas me, me adoptaron nuevamente como algo que estuvo desaparecido <risa> un rato Me acuerdo la cara de mi compañero Alexis Bacalja llegando tarde a la escuela eh, Con esa cara de rapaz que debe tener todavía en el día de la fecha eh, Y saludándome después de... Ese. eso es lo que me acuerdo de... Cara de rapaz cómo sería Y un, un pibe que, bueno, llegaba tarde eh, a, a uno de los que se quería catalogados como la el, el piel de Judas del grupo. La piel de Judas, bien. Sí. Lugar en la fila, centro oh, o más. Centro, centro, centro. Sí, sí, sí. Jugando, jugando al centro. Tenía Así. ilusión que era uno de los, eh, por un tiempo uno de los más altos, pero era que, bueno, eh, no. Hace poco tiempo que en el medio. Así que algunas cuestiones, cerraba la viñeta musicalmente el grupo Aquelarre, uh -huh. en este caso una, una versión del año 1998, cuando la banda se reunió, digamos, después de 20 años de tocar, en, en, de girar por España, de tocar, ellos fueron una de las tres bandas que surgieron después de la separación de Almendra, junto con Pescador Rabioso y Color Humano. Emilio del Huercio y Rodolfo García estuvieron allí en aquel arre, sacaron cuatro discos en la década del 70. El tema que escuchábamos Ceremonias para Disolver está, forma parte de un simple que está junto con la, la, cara, la cara opuesta de sí. violencia en el parque. Este es un simple del año 1973. 25 años después se reunieron en el, teatro, en el Teatro Alviar, grabaron, hicieron una serie de presentaciones y grabaron Corazones del Lado del Fuego, que es una... Toma, su, toma el título del disco, toma su nombre de uno de los versos de Ceremonias para, para Disolver, que era precisamente la canción que servía de introducción con la voz de Hugo González Neira, quien falleció. Es de los cuatro integrantes. Cuesta encontrar en el rock nacional, cuando se habla de, de esta manía retro, de sí. los revivals, bandas de aquellos primeros años cuyos integrantes estén vivos completamente. De hecho, El único caso, un muy caso muy acotado es Manal, que, que por razones de desinteligencias uh -huh. y, y desacuerdos no, no han podido reunirse eh, en estos últimos 10 años, salvo una vez que hicieron un show en, para, citados por el Corcho Rodríguez, en, allá por, por Pilar o en un, en un boliche que él tiene. Pero después, bueno, si uno piensa en, en Cerujirán, bueno, en, en Almendra, en... Papos, Blues, cualquiera sí. de sus formaciones, ya todos, hay un integrante al menos que ya ha fallecido. En el caso de Aquelargo, González Neira falleció hace dos años, 2016, así que de ese modo ya da por tierra la posibilidad de tener a la formación original, que aparte de nombrar a Rodolfo García a Emilio del Huercio se completaba con Héctor Stark. Ellos volvieron a tocar después de estos conciertos del 98 y bueno, siempre podía estar la posibilidad de que se vuelvan a, a juntar, pero luego del fallecimiento del tecladista de González Neira esto es imposible por, por razones claramente expuestas pero de esa reunión del 98 nos parecía de fines del 98 nos parecía un, un lindo rescate esta versión en vivo de ceremonias para disolver de una de las bandas de la segunda camada del rock argentino estamos en ojo de buey hasta las 6 de la tarde hablando de ceremonias la poda de los árboles es una, una ceremonia Que eh, se da en los meses que no tienen R, según en su momento me, me enseñó mi abuela, pero en estos días, septiembre ya, sí. he entrado 10 días de septiembre, he visto algunas cuadrillas municipales haciéndolo propio con algunos árboles. No sé si será un calendario propio de la gestión, cambiemos, y también. Eh, eh, um, Arreglón seguido de esto, hay un revuelo importante por dos palmeras del Hospital Rossi que fueron eh, taladas en el día de ayer o antes de ayer, eh, presuntamente para hacer unas obras necesarias para el normal funcionamiento del nosocomio. Pero parece que eran palmeras históricas del. Afuera, porque qué raro, porque generalmente uno piensa en los problemas internos, digamos, la, la falta quizás de, de mantenimiento. No, quizás tenga que ver la noticia A ver cuáles son los argumentos Para ver si, si hay alguna ampliación Me quedé pensando en lo de la poda meses sin R Sin R. Mayo, junio, junio julio, julio, agosto Ah, está bien Septiembre, bueno, no sé qué hace la municipalidad podando Está bien, está bien, justo justo es un ese cuatrimestre de poda Está bien, me quedé con eso A 10 días el mes de septiembre Para la gestión del municipio este tema interpretado por el uruguayo Gonzalo Denis, Franny Glass, El Podador Primaveral. Comunicate al 451-6917, Ojo de Wey, en Radionauta. Mi cumpleaños sin pastel, mi accidente en el carrusel, mis inviernos con enfermedad, ver que mi papá es papá Noel, mi secreto escrito en un papel, puesto en el pizarro frente a toda la clase. mijn falta de personalidad, mi heb que mijn fiel, die ik a las que hice mal, la heb en la que die ik Mi gemaakt, hermoso que se ik mi desilusión mijn a toda la gente. Lo que me hizo madurar Y como cualquier fruta caer Un día que no voy a olvidar El agua que me hizo crecer El podador primaveral Lo que me hizo crecer Mucho más fuerte Más fuerte de lo que imaginas, alto y elegante cual ciprés más herido pero sin disfraz, feo pero colorido pez, como el de un jardín japonés, como el de un jardín japonés.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 que aquí en Ojo de Buey, en los controles técnicos, Tamara Camparo en, este, en esta ocasión nos ha dado aire, Mauro, para hacer una evocación literaria. Así es, evocación literaria. A propósito, suelen ser las reediciones del libro y también los aniversarios, esos, esas excusas para volver a traer a, a la mesa algún Escritor, escritora, músico, uh -huh. música, realizador. Artista realiza en general. Artista en general. Sara Gallardo se han cumplido el 14 de junio, pasado 30 años de su muerte. Falleció a los 56 años. Sara Gallardo Drago Mitre, escritora y periodista de, de nuestro país, que había nacido en el año 1900 31. Ahora la noticia es que se ha reeditado hace escasos días, uh -huh. escasas semanas, su primera novela, Enero, de la cual precisamente también se cumplen 60 años de su publicación, y también Los oficios, que es una, una compilación de los artículos que escribió para el diario La Nación. Los oficios fue editado por la editorial Excursiones y enero por Fiordo, esta reedición de la obra de, de Sara Gallardo. Podemos decir que, bueno, lo que ya lo que habíamos comentado, nació allí, tiene como sus ancestros a Bartolomé Mitri y Miguel Cané. De Abolengo, familia de Abolengo. Eso, viene un, de una familia de, de Abolengo, de, de fundacional en nuestro país. De hecho, podemos seguir leyendo día a día aún el papel, lo, lo que nos cuentan los descendientes, o la forma de ver el mundo de los descendientes, los chosnos, los tataranietos de Bartolomé Mitre, digamos, de hecho se llaman como, no sé si es una costumbre también eh, de las familias patricias conservar el mismo nombre que, que el padre fundador, porque Bartolomé Mitre es el actual director del diario La Nación y conserva el mismo atributo de identidad. Exactamente, lo cual lo hace más tétrico todo. ¿no? Ángel Gallardo, claro, claro, así que... Ángel Gallardo, ese fue su abuelo paterno, bueno, sí. venía de una familia realmente muy bien, digamos. ella se crió con sus cinco hermanos, era, era la segunda, y eh, ellos, bueno, vivían, se crió en una, en una quinta, se, ella recordaba sus árboles, digamos, el caserón de, aquello, de aquella casa de mediados, podemos decir, de, del siglo XX, de, de, iniciados los, los años 40 a los 11 años y eh, fueron a un campo en Chascomús que compró el padre de ahí surge un poco el ambiente de, de la novela de enero de su primera novela de enero y también de Los Galgos que es la, una, otra de las novelas de la cual se van a cumplir 50 años, se están cumpliendo, otra novela editada en un año culminado en 8, así que tenemos 60 años de Enero y 50 años de Los Galgos, una novela que está aquí sobre nuestra mesa de, de trabajo en una edición de editorial sudamericana que reproduce... Tercera edición. Tercera edición que desde su portada reproduce a un, a un galgo. Exacto, decir? unos arabescos. Con unos arabescos rosados. Eh, bueno, estábamos hablando un poco de esa inspiración, ella era, tenía como, la bicicleta de ella era como su caballo, ella pedaleaba, me sentía un jeque, un moicano, un gaucho. Me sentía rechazando lo femenino que, sin embargo, me encantaba. Es una definición que retoma Pablo de Santis a, a propósito de estas rediciones, Él ha hecho un artículo y retoma estas declaraciones de Sara Gallardo. Patria, familia, eran lo mismo. digamos Una crianza también que seguramente en el colegio se reproducía. Como hoy hablamos también un poco de los ritos. Lo uh -huh. que tiene que ver con, con las formas iniciales del aprendizaje. Entre sus primeras lecturas se cuenta Dickens, Melville y Jack London. Y luego a los 17 años viaja por primera vez a Europa con su familia. Así que um, un viaje muy largo. Ahí va, va haciendo también otros, otras relaciones públicas, digamos. Así que, y a partir de eso llega su nexo para publicar en la editorial sudamericana su primera novela, enero. Así que los contactos, digamos, es algo que estuvo desde siempre en, nuestra, claro. en, nuestro, en nuestro país y en el mundo entero, porque uno suele a veces achacarse todos los males a, al país donde uno vive, pero en realidad son universales. Bueno, luego un, un matrimonio, un, una primera hija, eh, otro, bueno, eh, más, eh, más hijos que, que nacen en, en la vida de Sara Gallardo, que luego sigue publicando. Luego vendrá El tiempo de Eise que es una de sus novelas más, más reconocidas también. Y una también que se podía conseguir en, acá muy cerca, una librería en un precio muy módico, uh -huh. una de las quizás más, más difundidas. Entre tanto, ella escribía columnas en revista Atlanti, en revista Claudia, en Confirmado, en, en La Nación. Y bueno, luego, como decíamos, aparece lo que es Historia de Galgos y, eh, y bueno, algunos sucesos más en torno a El País del Humo, que es otro libro de, de relatos de Sara Gallardo. Y bueno, una extensa trayectoria que queda interrumpida cuando fallece en el año 1988 a los 56 años. Una historia seguramente de invisibilización se, sería como el, el término que por estos días ha, en todo este tiempo ha tomado eh, fuerza como para describir la obra de una escritora Que, que bueno, quedó al margen de la trayectoria meteórica y de renombre que tuvieron los integrantes eh, varones de, de su familia. Eso, digamos, eh, queda a, a las claras una vez que eh, alguien intenta, como, bucear un poco ahí en la historia de, de Sara Gallardo, una mujer eh, de un, con una crítica y una mirada muy ácida respecto de su, de su clase social. Eh, hay también una reedición, o una, una compilación en realidad que se llama Macaneos, que salió hace unos dos años atrás, en donde recopila las intervenciones que Sara Gallardo tuvo a lo largo de su participación en la revista Confirmado y también en el diario La Nación. La verdad que bueno, para quien esté al alcance o quien quiera ir a una biblioteca a chusmear, los artículos están buenísimos. Eh, porque hablan de una, de una situación que todavía es contemporánea donde muestra hilachas, saca cueros y ventila trapitos al sol porque en definitiva habla de sus congéneres y de sus compañeros y compañeras digamos, de clase. Eh, una, una persona que lo que más me impactó a mí fue eh, el uso del, del lenguaje eh, directo para describir un entorno tan cercano, por lo menos a mí, que era es, ese límite entre la ciudad y, y el campo. A propósito, un poco de, de ese lugar donde ubicarla, Leopoldo Brizuela, escritor, eh, colega de eh, aquí de nuestra ciudad, sí. dio una definición allá por el año 2004, dice de Sara Gallardo que no, era una figura, no es una figura solitaria. Hay dos tríos de mujeres de esa época: uno era, uno era el exitoso, el verdaderamente bestseller que aparecía en televisión, se refiere a Silvina Burrich, uh -huh. Marta Lynch y Beatriz Guido. Y después había otro más secreto, del que ahora se ve cada vez más su valor, eran Silvino Campo, Elvira Orfe y Sara Gallardo, que además eran amigas. Esta es una definición, una interpretación, una ubicación dentro de, de lo que es el extenso campo literario que hace Leopoldo Brizuela sobre la figura de Sara Gallardo. Elvira Orfe, que murió, falleció este año también. Eh, dos figuras eh, que Leopoldo Brizuela se encargó durante un montón de tiempo en poner en valor. Yo creo que muchas eh, de las reediciones tienen que ver un poco con ese trabajo que hizo Leopoldo Brizuela, quien... Eh, eh, fue compañero de eh, facultad en Bellas Artes, de Luz Magio. una cantante, amiga, quien fue quien me prestó un verano la obra completa, la obra reunida de Sara Gallardo, y eh, bueno, ahí empezó el romance con Sara Gallardo, y así como te ha pasado, como has relatado en algún momento, Mauro, esas derivas por librerías de viejo buscando ese mm. bendito nombre que apareció en su momento eh, Gracias al Cielo con una novela corta Pantalones Azules También El País del Humo Que no volví a encontrarla En otra edición suelta eh, Que también es un, una muy buena novela Enero por supuesto Que ahí es en donde Tomé eh, conciencia Y valorizó un montón Esa forma de describir el ámbito rural No desde lo bucólico Sino como un escenario En donde las peores Pasiones y las más eh, eh, apasionadas, digamos, eh, bueno convivían ahí con las personas eh, y eran incluso víctimas de, de eso que sucedía ahí. Así que Sara Gallardo, eh, un, una obra por explorar. Después leí El Sejuaz, claro tres sí. veces lo leí porque no lo había entendido la primera vez, eh, hasta que más o menos pude... Entender un poco. Así que El País del Humo, referías son cuentos que se editaron en el 77 por primera vez y se eh, regresaron en el 2003 por una editorial cordobesa, alción editora, que eso suele pasar con las reediciones de que muchas veces... Eh, uno puede encontrar esas ediciones quizás de Sudamericana o pasa mucho con, con eh, escritoras, hablando un poco del caso de Silvina Burrich, uh -huh. que encuentro uno muchas veces, sí. ha tenido cantidad enorme que uno a veces no sabe cuál llevar porque algunas las puede conocer por alguna versión que haya hecho película. Pero al tratarse de, en el caso de best de por ejemplo, de Silva que han editado cantidad de libros, uno como que tiene como un mediano filtro, dice: Bueno, me lo llevo. Pero en algún momento busco asesorarme para no llenarme de libros, claro. quizás de, de, un, de, una, de una escritora o un escritor que no sé si a priori me va, me va a interesar, que quizás se leyeron muchísimo en su momento, hacer tiradas de, de miles de uh -huh. ejemplares. Y bueno, hoy por hoy se puede reeditar alguna obra, pero circulan también, hay otro circuito más. Eh, se si quiere que es del de las librerías de usados donde quizás por, por un precio muy módico se pueden acceder a esa... Ponía una sexta edición, una séptima edición. eran tiempos editoriales donde era. podía ser costumbre que se reediten seis, siete, ocho veces un, un libro. Y te, para cerrar este breve sí. apartado, esta. este ojo de buey literario, una definición de la propia Sara Gallardo. Para la revista Confirmado dio una. fue, una, fue tapa de la revista Confirmado de julio del 68. Um, ahí la Sara Gallardo, ese bicho, es la, la portada que, que aquí reproduce el, el sitio Infobae. En mi caso, escribir y escribir mucho, aunque sea de manera imperfecta, significa un esfuerzo por desenrollar una especie de madeja interna, llegar a ser mediante el trabajo uno mismo, es decir, trascenderse a sí mismo para llegar a ser quien uno es y no sabe. Es una definición que dio a la revista Confirmado y que retoma la periodista Agustina Larrea para también hacer una semblanza de Sara Gallardo a 30 años de su muerte y como decíamos a eh, 60 años de la publicación de su primera novela enero que fue reeditada por Estos Días. Así que habrá que buscar a Sara, a Sara Gallardo para tener a punta ahí de tiro como para tener algo para leer, una figura eh, que emparento mucho en la actualidad con escritoras como Leila Guerriero o como Josefina Lisitra eh, personalidades como muy interesantes que hacen, bueno, del ejercicio del periodismo también un ejercicio literario. Así que gracias Mauro por traer... El recuerdo de la siempre vigente y nunca bien ponderada Sara Gallardo. <risa> ah, faltaba más y bueno, siempre es, es esa es la, la asignatura de Ojo de Güey. También pensando en esas primeras palabras, escribir, digamos. El que tiene que escribir, que siempre tenga una virome cerca para poder ir buscando quizás su propia voz o sus propias intenciones. ¿Qué vamos a escuchar? ¿A Fabiana Cantilo? Fabiana Cantilo también, del disco... Super Amor que fue producido por Lisandro Aristimonio, el tema Girasoles que fue uno de los cortes de difusión. Hasta las 6 de la tarde. Ojo de güey. Una abertura en el ojo de la tormenta.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 Yeah, yeah. Segunda parte aquí en Ojo de Buey Estamos hasta las 6 de la tarde Haciendo este programa Todos los martes 5 de la tarde arrancamos A las 6 entre medio Corremos la cortina para echarle el ojo a algunas cuestiones, hablamos de Sara Gallardo ahora tenemos, Mauro, algunos avisos parroquiales podemos. Sí, sí una, quería comentar una noticia porque también arrancamos hoy hablando de bandas que se vuelven a juntar, sí. vinimos por el lado del de rock nacional setentoso, iniciamos con, con Aquelarre, un poco comentando esta posibilidad de, bueno, buscarle la variante, también está anunciado Pedro y Pablo, va a estar en nuestra ciudad Ajá, a fines de octubre, por ahí pero también hay una, otra noticia de esto días la vuelta de El Reloj, que es una banda que para los que nos gusta el hard rock, más de esa época, la época de Zeppelin, de Deep Purple, era una banda de, de acá, en nuestro país, digamos, que adaptaba un poco esos sonidos y allá por el año 71 sacó, sacó su primer disco y luego tuvieron ahí como su gran momento de, de, de auge, por así decirlo. Después se volvieron a juntar en, su, en los 90 y ahora a 47 años de su, primer, de su, primera, su primera presentación sí. y con tres de sus integrantes fallecidos vuelven a juntarse dos de sus miembros históricos que son Eduardo Fresa y Osvaldo Zavala. Así que en cuanto tengamos novedades sobre presentaciones también las comentaremos. Estamos como diciendo, como decimos siempre, echándole ojos a algunas cuestiones. Eh, gente que se vuelve a juntar. Eh, inclusive lanzamientos. Eh, en este caso, editoriales. Hablamos la semana pasada de la persistencia de eh, los trabajadores y trabajadoras de la escena cultural eh, y la insistencia de abrir en contextos medios sombríos eh, espacios, hmm. espacios culturales. Y en este caso nos toca hablar no de la apertura de un espacio cultural, sino del lanzamiento de la tercera edición de una revista que conocí este año, eh, conocí a uno de sus socios fundadores, el señor Nahuel Boyager, se llama la revista, eh, está haciendo, está despegando la tercera edición y tenemos a, bueno, a uno de sus mentores en comunicación telefónica. Buenas tardes, Nahuel. ¿Cómo andas Matías? ¿Todo bien? Muy bien. Gracias aquí, por invitarte Contentos y expectantes por esta novedad, una, una revista que, bueno, debo decir, me conquistó, me conquistó Porque en su espíritu alberga una idea que paralelamente he estado desarrollando junto a Penélope, que lee, bueno, las viñetas aquí y es por eso que me leí el mismo día que me regalaste las dos ediciones las sí. las páginas de Voyager y ahora estamos. Sí, estamos contentos, eh, se la estoy compartiendo aquí a Mauro Y vamos a hablar de esta tercera edición Que también tendrá su evento de presentación y lanzamiento eh, Si querés, en principio, bueno, podés contarnos Sobre este espíritu de la revista que me ha conquistado Sí, bien, como bien decías al principio eh, surge como, El proyecto surge como buscar, salir a mostrar un poco En un contexto complicado como el que se vive, ¿no? Eh, sabía mostrar las ideas de, de los chicos, de, los, de nuestros amigos, de ahí de la facultad y otras personas que se acercaron y, y se unieron al proyecto. Eh, trabajamos de modo colaborativo, somos unas cuantas personas, pero la base del equipo somos mi novia y yo que decidimos hacer, llevar adelante el proyecto. Más que nada por uno, un incentivo de un profesor que nosotros estudiamos diseño uh -huh. y nos preguntaba qué, a qué nos dedicábamos nosotros. ...nosotros tenemos que materializar ideas de otros por lo general... ...y en este caso hacer una revista era como volvernos un poco más marxistas... ...por así decirlo y trabajar para nosotros mismos... ...por las cosas que nos gustan a nosotros, sin clientes... ...y llevar adelante un proyecto digamos más libre... Eh, ...y que manifieste lo que nosotros queremos manifestar... ...de la mano de muchos amigos y, y gente que, que se copa para ayudarnos... ...y bueno ahora estamos por el tercer número... Eh, la revista es temática, uh -huh. la primera edición fue facial, la segunda fue acuática y esta tercera de terror. Vamos a estar presentándola en el pasaje de Ardo Rocha el 15 y 16 de septiembre en el marco de la Geek Fest, que es un evento multidisciplinario sí. que combina muchas tecnologías y arte, cómics, videojuegos, gente, yo digo gente disfrazada, <risa> son cosplays, Cosplay. eh, hay, hay DJs, hay bandas un evento masivo, te diría que es ahí en, en el pasaje de Ardo Rocha igualmente nosotros después seguimos eh, y hacemos unos cuantos eventos, estamos haciendo en casa un clan, uh -huh. es un lugar que nos, nos han invitado y se portaron de 10 y son muy copados y además también ideológicamente estamos todos alineados, ¿no? al, al desarrollo independiente de cosas uh -huh. este después en Casa Acid que es ahí en Plaza Rocha, otro espacio que nos nos han ofrecido, la editorial Malicia que siempre nos ayuda y hemos hecho el lanzamiento ahí también, así que digamos que hacemos este evento ahora del 15 y 16 pero la, los eventos siguen y así es como vamos difundiendo este proyecto que lo gestionamos todos nosotros y, y es bastante independiente, digamos hasta ahora se mantiene así y es la idea. Después de algunos desperfectos en el motor, Voyager se encuentra perdido en la oscuridad, vagando entre la neblina de los desconocidos. Se hacen presentes sus peores pesadillas, sin mirar atrás, debe seguir luchar si es necesario con los demonios del camino. Dice una de la página 13 que introduce un índice de artistas, en donde, bueno, acá hay 2, 4, 6, 8, 10 artistas visuales que colaboran y dan a esta plataforma que eh, en revistaboyager.com flota en el espacio de la internet y bueno qué nos puedes contar sobre los artistas de esta edición y lo que hacemos generalmente es eh, en cada número eh, cambiar todos los artistas para buscar buscamos difundir más y más más y más gente que haga cosas que por ahí están cajoneadas y no se muestran por lo general son todos artistas emergentes, no han expuesto ni nada, y nosotros de alguna manera los invitamos, los, los hacemos salir del cascarón para que, para que muestren su arte, les reproducimos la, la obra en las dos mil copias que, que es la tirada actual de la revista, además de la página web. En esta edición tenemos, a, tenemos varios, varios personajes, a ver, déjame recordar, está Lula Limón, que es una, una artista de renombre ya de acá en La Plata, mm -hmm. Eh, después tenemos a um, Lucas Pérez un chico de Tierra del Fuego que está, está en la facultad también eh, Santiago Soria eh, un chico de San Martín que también está ahí en la FACU eh, Infierno Gutiérrez es otro artista nuestro jugador estrella le decimos de ah, eh, los cómics y hizo la etapa de esta tercera edición eh, pues no tengo una revista más ahora pero son Lilian. muchos eh, Lilian es también una chica del sur que la conocimos ahí en la facultad de Artes Plásticas, es... Eh, Rochitz. ¿Quién sigue? Rochitz, es, bueno, es, eh, es la persona con la que hacemos la revista, eh, mi novia que es artista gráfica también y siempre, bueno, se encarga también de maquetar los diseños de las, de las notas, de la, de la editorial y todo el, el cuerpo de la revista. Eh, ¿Qué más? Hay unos cuantos. Hay unos cuantos. También hay una, una nota que habla sobre... Bueno, algún, un arquitecto que aquí en Ojo de Buena en algún momento le podríamos dar una mirada, que es el señor Francisco Salamone. Eh, sí. Hay un artículo que se titula Gualicho y que habla del nombre originario de la localidad de Azul, ¿así es? Sí, bueno, esa nota... Bueno, siempre nos inspiró mucho la arquitectura salamónica, ¿no? Uh -huh. eh, más allá del contexto en el que se dio, y bueno, ya sabemos que no... Digamos, era una política bastante fascista la de, de su contexto, pero más allá de eso, lo que queda en la provincia de Buenos Aires son un montón de obras increíbles, como es el, el Cementerio de Azul, que, bueno, estuvimos ahí, estuvimos sacando fotos y nos pareció muy interesante. Y este muchacho Francisco Lamur que es el que escribió ese texto... Eh, él está desarrollando una tesis de comunicación social y bueno, eh, habla un poco de, de la dicotomía de, de esa época ¿no? de estos personajes como Salomone que se contraponen a, por ahí a otros contemporáneos o a otros tipos de, ¿cómo llaman, otros modos de, de ver el mundo como uh -huh. eran los aborígenes en, en azul como que eh, habla un poco, ponen, ponen un poco en juego eso si sí, tanto en esa nota pero sí en, en el proyecto de tesis del cual salen, sale ese texto que es todo un una, una estudio sobre, sobre los pueblos originarios y cómo se fueron barriendo de la zona uh -huh. eh, como que está bueno está, está muy interesante el texto de ese gualicho y está muy interesante el texto completo que es una tesis que estamos, la estamos diseñando también, va a ser un libro se va a publicar uh -huh. No tiene nombre, creo que está, está todavía el nombre medio que está está en, en proceso. Hormigón, ¿no? que le ponga. Hormigón. No va a ser enteramente de Salamón el, el, el, el libro, digamos, pero, pero sí toca, toca varios puntos. La arquitectura de Salamón, bueno, ya sabemos lo que es, es, es algo imponente. Eh, el cementerio azul, como los mataderos, la municipalidad, todo tiene su. Dejó su marca el tipo, ¿no? Hizo mucho. Nahuel, ¿qué tal? Mauro te saluda. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Quería consultarte en relación al, al, al título de la revista que, que predomina esta idea de, de, que toma de referencia las sondas las que, espaciales que, sí. que fueron enviadas en, allá por los años 70, Un poco al momento de pensar las temáticas, eh, el primer número estuvo, tuvo como concepto el espacio, el mundo subacuático, el segundo ahora viene el terror, cómo se dan esas elecciones en cuanto a tratar estos, estos universos, digamos, esta posibilidad de expandir y de hablar de, de universos particulares, si es como una, una elección que, que toman entre todos y si ya hay otros, otros universos pensados para, para explorar. Y mira, el nombre de la revista Voyager lo tomamos, de, bueno, el nombre de esta sonda espacial, que es un proyecto de Carl Sagan, que mandaron al espacio un, un objeto que llevaba los sonidos de los animales, mm. llevaba cintas de música, un disco de los Beatles, información de Vangelis, lo, información de los humanos y de todas las especies que habitan acá, a fines de contactar otros modos de vida, ¿no? vincularnos con otras... ...otras formas de vida en el espacio... ...y a nosotros se nos ocurrió como hilo conductor este nombre... ...porque lo que hace el Voyager es recorrer los universos... ...que en este caso son creados por los artistas... ...pero de alguna manera en la revista se presenta como que... ...es el Voyager que va explorando mundos... ...en la primera edición es espacial... Eh, ...todas las obras son espaciales... ...y, y eso lo definimos... Eh, ...nos inspiramos en una revista alemana... ...de principios del siglo XX no, perdón, fines del siglo XX, que se llama Juden Steel, en la cual eh, se le daba al artista de tapa la libertad de elegir un, un diseño y cambiar la, de alguna manera todo lo que pase dentro de la revista, como que define un tema el que hace la tapa. En nuestra revista es así, el, eh, el artista de tapa define el tema y todos los artistas eh, de alguna manera eh, tienen un, una temática para trabajar. En la segunda es acuático, todas las obras son en torno al mundo acuático, en la tercera edición de terror, y todo gira en torno a eso. Digamos que el viaje es como el hilo conductor, no lo que va llevando cada tema de la revista. Dijimos entonces eh, que en el marco de la Geek Fest, en el pasaje Dardo Rocha, 15 y 16 de septiembre... Sábado y domingo ocurrirá un lanzamiento de esta revista Voyager que tiene una muy linda edición, eh, voy a usar una palabra contradictoria para este mundo del de literario, pero eh, inédita porque, bueno, eh, nos eh, recordábamos con Mauro antes de empezar a hablar a través de Otro Ojo de Wey eh, de otras eh, revistas eh, similares en el, en el formato, en, en la impresión, y que de alguna forma ese recuerdo es también una añoranza, y, eh, por qué no, ahora con la Voyager eh, constante y sonante, un, bueno, un ponerle ahí un ojo a este, este proyecto colaborativo y lo que no dijimos todavía es que es de distribución gratuita eh, ¿qué significa Exacto. para, para el, el equipo editor hacer una edición de estas características eh, bueno, en este momento? y sí, es complicado pero se, se pudo lograr a base de caminar y caminar y hablar con mucha gente no pero la premisa siempre fue que sea una revista gratuita, que sea accesible para cualquier persona, algunos se sorprenden por ahí porque la ven por ahí con un acabado una finalidad bastante artístico bastante bueno no la, la calidad de impresión y todo y como que te quieren dar dinero a cambio pero sí. la revista es gratuita y y le pusimos una leyenda en la tapa para que no no suceda nada imprevisto no este pero sí la idea era hacer esta revista gratuita también en base a que nos llegaron muchas revistas de pu todo viste esas revistas de todo publicidad que sí. es como le dan estafa porque <ríe> se llega a la revista y vos la abrís y no encontrás nada de contenido, son solo publicidad, y, y eso existe. <ríe> y bueno, dijimos, ¿por qué no podemos hacer algo bueno, de, de buena calidad, y que sea gratuito? Y mostrar el arte libremente, ¿no? Y, y nada, fue como que lo que más nos impulsó es eso. Nos inspiramos en otras revistas también gratuitas de acá de La Plata, como lo era una que se llamaba Mirese Adentro, uh -huh proyecto de un de Chinaski un, un flaco de acá que muy grosso, bueno participamos en esa revista aquella vez y, y nos había quedado una, una espinita de, que, de hacer algo así y bueno lo pudimos materializar nosotros buscamos publicidad continuamente que eso es lo que sustenta la impresión pero nada es, era, era necesaria porque nosotros queríamos con este proyecto que se autogestione salir hechos digamos no uh -huh. No buscamos ni ganar ni perder. Siempre perdes un poquito porque, bueno, vas queriendo hacer otras cosas y agregándole. Pero la idea es que se autogestione y que siga, que no se detenga. Dos, dos últimas. Nahue, en principio, eh, ¿cómo convive la realidad virtual con la realidad eh, impresa de la revista? Hemos participado de oyentes... En debates sobre la muerte de la edición en papel frente a la, la cuestión virtual o de circulación on, online, cómo convive o cómo convive, digamos, en el equipo editor, y la última, dónde se podrán encontrar estas revistas libres y gratuitas. Bien, y nosotros nacemos, venimos incorporados con ese tema de todo lo digital, ¿viste? Estamos. Estamos inmersos en ese mundo y, y trabajamos en ese mundo, desarrollamos todo virtual, pero era como un, era algo que deseábamos, imprimir una revista en formato físico también, así que fue por eso que conseguimos las publicidades, porque si no la podríamos haber hecho digital y no tendría esa contaminación visual que nos molesta un poco a los, a los que, a los que, digamos, le damos mucha importancia a lo gráfico, entonces a veces mucha publicidad medio que te molesta, mm. pero bueno, eso fue lo que posibilitó que la podamos imprimir, sabiendo que es complicado en este contexto eh, hacer tal cosa y que sea gratuita. Pero la, la edición digital tiene su potencial, que es poder verla a mayor tamaño de la versión impresa, este, y a su vez te permite unos juegos más tecnológicos como Realidad Aumentada y Realidad Virtual y esas cositas que también las estamos desarrollando. En el evento de la, de la Geek Fest ahora en el pasaje, vamos a poner un, una Voyager Machine, se va a llamar, que bueno. vas a sentarte ahí, te vas a poner un casco de Realidad Virtual y vas a salir de viaje por el espacio y vas a recorrer los tres universos de las tres ediciones de la revista. Una suerte de viaje en una cápsula como la serie de Cosmos de Carl Sagan que Mel que de Grey se está haciendo ahora que sí. el tipo sale en la nave recorre los universos y va contando un poco de cada lugar, viene por ahí la cosa, también tiene una aplicación de realidad aumentada que está en desarrollo pero está, está funcionando y nos gusta valernos esos recursos porque todo lo que es digital es, es casi de acceso libre y gratuito, entonces te permite... Tiene un potencial, digamos, que no, no termina donde vos quieras que termine. Podés seguir investigando y desarrollando cosas eh, digitalmente, no tenés límites, digamos. Y la otra pregunta, ¿cómo era? Perdón. ¿Dónde serían los lugares ah. eh, de distribución o dónde uno pudiera ir a buscar la Voyager? Sí, todos los lugares que nos dan publicidad tienen stock de revistas en el lugar. Te menciono algunos, si querés va a ser... Eh, la editorial Malicia seguro va a haber siempre, uh -huh. este, Casa Acid en Plaza Rocha también eh, bueno, está Jason Rock está um, Bond está uh, en la facultad también, en la facultad de Bellas Artes eh, misma dejamos eh, en diferentes spots buscamos, elegimos lugares y dejamos ahí unas pilitas este, en los eventos que, que los vamos eh, promocionando por, por las redes sociales Y igualmente cualquier persona que quiera una edición, una edición impresa simplemente nos escriben a las redes y se la acercamos, es así también, está bueno cuando te escriben y manifiestan que un interés eh, a nosotros nos pone contentos, significa que alguien le, a alguien le despertó algo, por lo menos la quiere tener, así que eso está bueno. Felicitaciones Nahue a vos Y por tu intermedio a todo el equipo Que hace en realidad la Voyager Vamos a saludar Seguramente ahí En la Geek Fest Ahí vayan a hacerse de sus propios Ejemplares Y bueno, nos estaremos Perfecto. Encontrarnos en algún rincón del universo Nahue, te mandamos un abrazo Muchas gracias Che Por la invitación y por la buena onda Ha sido Nahue Que el, el editor responsable Junto a su compañera De esta revista Que tenemos dos ejemplares Vamos el fin de semana a por el tercero Y a escuchar Seguidamente antes de irnos A Leo Maslía haciendo estrellas Ojo de güey Un ojo para oír mejor Todos los martes de 5 a 6 de la tarde con Mauro Baciuc y Matías Di Loreto en Radio Nauta FM 106.3 Eran cinco hermanos que decían quiero ir a las estrellas y los padres les decían que tal vez ellos irían siempre que primero terminaran los deberes de la escuela Primero no quería nada de eso, solo las estrellas. Y las vio bien grandes cuando el padre atienda en el detalle, lo agarró a patadas y lo echó derecho viejo para la calle. El segundo se fue para Hollywood a trabajar de mozo. En un bar donde comían siempre muchas de las grandes estrellas de cine como Linda Blair y como Charles Bronson El tercero se hizo comisario y le pusieron una estrella reluciente en la solapa de su clásica chaqueta y con el tiempo se olvidó de las estrellas y de los planetas El cuarto de los hermanos estudió para ser arquitecto Y gracias a tres botellas consiguió salir electo en la licitación Para el proyecto de un hotel de cinco estrellas El menor, el quinto era distinto, no quería, no podía No sabía conformarse con estrellas de mentira y hoy acaba de mandar una postal desde las tres marías. Eran cinco hermanos que decían: Quiero ir a las estrellas. Ojo de güey, fíjate qué pasa. Siempre vi. No es casualidad. Nunca vi de lejos la gaan siempre vi de reflejo de lo que gaan nunca vi de kantoor. de kantoor. We de kantoor. saludamos a los oyentes que atentamente han seguido con no cierta suspicacia El desarrollo de este programa Así es, así los saludamos Vamos a comentar Para el estribo se va a realizar Una nueva edición de Teatro por la Identidad La Plata Se va a estar inaugurando el día jueves A las 7 de la tarde Allí en el Teatro Coliseo Podestá Este año con la presencia de Los hermanos Cardoso y la actriz María José Gavín. Luego va a haber una serie De, de funciones teatrales uh -huh. Nosotros colocamos el ojo Puntillosamente Sobre la presentación de la Martín Fierro Que va a tener lugar el próximo Sábado 15 a las 21 horas 30 minutos Aquí no más de la radio en el Teatro de la Comedia Allí sobre calle 12, entre 60 y 61. Va a ser una de las obras dentro del el marco del Teatro por la Identidad que va a estar con funciones gratuitas allí en, en el Teatro de la Comedia. Hasta aquí, ojo de buey. Gracias, Tamara. Sigue a la vuelta.